Domingo 20 de febrero, séptimo domingo después de Epifanía, octavo domingo en el año. Sean ustedes compasivos como también su Padre es compasivo. Lucas 6, versículo 36. Cuando miro lo que sucede en el contexto de las iglesias cristianas en Brasil, quedo asustado. Se produce mucha violencia en nombre de la fe. Es aterrador ver a la iglesia ser instrumentalizada por proyectos políticos de poder y no de servicio. Es vergonzoso ver pastores en nombre de Jesús manipulando y extorsionando a personas en condiciones de sufrimiento, enfermedad y pobreza. Es triste ver a hermanos y hermanas en la fe peleándose entre sí en las redes sociales, juzgando y condenando a otros como si tuvieran ese mandato de Dios. Lutero buscó ansiosamente... El Dios misericordioso. Hoy agregaría una pregunta más. ¿Dónde encuentro seguidores y seguidoras de Jesucristo? Motivos por la compasión, por la gracia radical de Jesús, por la misericordia que fluye del Evangelio. Testigos de Jesucristo que resisten a todas formas de violencia. Que acepten incondicionalmente como Jesús nos acogió. Las marcas del rostro cristiano. De la iglesia de Jesucristo son misericordia, compasión, amor. La iglesia de Jesucristo cuida de los débiles, oye, ora y actúa para superar los dolores en este mundo. Se sabe perdonada y abrazada por Dios y por eso mismo también sabe perdonar y aceptar. De la misericordia de Dios nace una iglesia que marca la diferencia en la vida de las personas y transforma las realidades. ¿Es tu comunidad un espacio seguro de misericordia para quienes buscan protección, proximidad, aceptación, aprecio? Dios misericordioso, gracias por tu cuidado por mí y por los que me rodean. Ayúdame a actuar con misericordia con las personas que viven en la angustia y el dolor. Amén. Una reflexión de Néstor Paulo Friedrich para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.